Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El asesor letrado del gobierno provincial, Alejandro Gigena, brindó en Periodismo Turno Mañana detalles de la ampliación de la emergencia sanitaria en el territorio pampeano. El, el proyecto de, de ley que remitió el Poder Ejecutivo ayer Este, consta de 10 títulos. Uno del primero es la creación del Fondo Solidario para la Emergencia Sanitaria, que es un, fondo, es un fondo que se crea con el aporte solidario de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial, mediante el cual se crea una cuenta especial del Banco de la Pampa donde van a ir los, los aportes que se dispongan y ese dinero es mm, dinero que va a ir eh, destinado a insumos hospitalarios. La cuenta es... Banco de la Pampa va a tener este, el, el control del Tribunal de Cuentas, de la Contaduría General y de la Tesorería. Es una cuenta como si fuera, fueran los controles de una cuenta oficial. El sector de la construcción es una de las actividades más golpeadas por la cuarentena obligatoria. Así lo aseguró en Radio Kermes el diputado del Frejupa y secretario general de la UOCRA, Roberto Robledo. Hubo despidos, sí, pero son muy pocos. Principalmente se han dado en las empresas chicas, porque las empresas más grandes... O sea, este, hay empresarios que han, me han llamado por teléfono, se han puesto a disposición, van a aguantar su gente este, una quincena o dos quincenas más... Este, tratando de que esto se retire nuevamente y, este, y hay otros que han producido despido. A lo mejor han producido despido de tres, cuatro personas, pero lo han hecho. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de La Pampa, Pedro Arpigiani, describió en la mañana que Hermes era el crítico presente de su sector económico. Estamos a la espera de, de poder nuevamente ponernos en movimiento, ¿no? Este, nosotros, para nosotros es vital... Este, poder este, empezar con el tema del cobro de los alquileres, que es una de las cosas este, más importantes que, que en este momento están paralizadas. ¿no? Eh, bueno, ya la misma, el mismo decreto prevé la apertura de cuentas este, o, o el informe de una cuenta donde el inquilino pueda optativamente pagar este, por vía de transferencia. En realidad no nos olvidemos... Estamos en una economía de informalidad de arriba del 50%. Por lo tanto, hay mucha gente que no está bancarizada o este, no está utilizando los medios bancarios para, para el pago. Por lo tanto, eh, bueno, nosotros estamos esperando que realmente se levante estas restricciones de circulación este, para con todos los cuidados del caso este, también este, poder aportar el cobro por la vía este, del efectivo, ¿no? Un vecino de General San Martín, Ricardo Schaffer, tuvo la iniciativa de construir máscaras de protección para el coronavirus y relató en PTM cómo fue ese proceso colaborativo. Nosotros tenemos una, una cortadora láser, nos dedicamos al corte láser. En los grupos de corte láser y de diseño eh, empezó a, a circular la idea de en que poder colaborar y se empezaron a hacer este, más estas máscaras de protección. La mayoría empezó a hacerlo con, con impresoras 3D, las vinchas. Así que bueno, a mí junto con los chicos de, ahí de Santa Rosa del grupo Beta, se nos cruzó la idea a ver si la podíamos hacer con todo con cortadora láser. Eh, la verdad es que a uno lo, lo llena estas cosas porque realmente. Es mejor, es, es mejor que ganar mucho dinero, esto. Uh -huh. porque todo el mundo te, te manda palabras de aliento de felicitación y la verdad que es, es un granito de arena que no puedes poner nada más. Radio